Más ganados que el equipo cervecero. Quilmes, el próximo seguidor o el equipo que está más cercano es Lanús y Argentinos. Argentinos tiene todavía dos partidos menos que Lanús y uno menos que Quilmes, con lo cual tiene la chance de poder ganarlos y de poder despegarse un poco más, pero lo tiene muy cerquita a Lanús, el equipo que acaba de tomar Fabio Dente. Una tabla de posiciones que hay que leerla y hay que entenderla. Este, de acuerdo a la cantidad de partidos que, que se han jugado y a la cantidad de partidos que restan para jugar, hay algunos equipos que le quedan más de 22 partidos. Por ejemplo, a Gimnasia le quedan 23 partidos para terminar de completar los 56, y a Atenas de Córdoba le quedan 18 partidos. O sea, tiene menos margen. ¿eh? Y en el caso de Quilmes,、eh, tiene 21 partidos para jugar, por ejemplo. ¿no? Tiene más partidos que Atenas de Córdoba.、Eh, hay que leerla con cuidado, hay que entenderla con cuidado. Una tabla que tiene. Eh, varias aristas, lo cierto es que hoy están Olímpico y Gimnasia, los dos con los mejores récords de la temporada. Metemos la pausa 12 y 34. A la vuelta estaremos con algún testimonio, hablaremos del Torneo Nacional de Ascenso. Hubo reunión de agentes, vamos a contar algunas cuestiones.、Eh, te contaremos por ahí cuándo puede ir el juego de las estrellas. Vamos a ver qué sacamos de este cuaderno tipo tablet que tenemos acá medio desprolijo para contarte algunas historias. Dale. r e a r i n g Pérez. Pérez. Teléfono. Dale. Atende que hay mensajes. Comunicate con uno contra uno radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700. Y participad e l programa. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. MF i Distribuidoras. Colectora este 1493, kilómetro 30 Panamericana. Salida 197, El Talar. Ventas arroba MF Distribuidoras.com.ar. Para toda su línea completa de Tramontina. Brasil. Colectora este 1493, kilómetro 30 Panamericana. Salida 197, El Talar. Pacheco. Ventas arroba NadirArgentina.com. Para sus productos, Nadir, cristales para basar. r q u i e r e s vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, Glazer Sports. ABA te invita a disfrutar del juego sagrado entre amigos. Buscamos en nuestra web www.a-b-a.com.ar En Facebook, ABA b a s q u e t Para más info, escribí un mail a info.a-b-a.com.ar. ABA. Buen b á s q u e t Buen Juego. Fin del espacio publicitario. Argentina 570.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 12 y 37. Y estamos con la figura del partido de anoche. ¿eh? Qué planilla que cerró. Con 36 puntos, una buena cantidad de, de tiros convertidos、mmm, para él. El hombre de mayor valoración en un momento que. Que Regatas lo, lo estaba necesitando, a él, a l e y v a a Espinosa, a, a Martina, todos los componentes. Estamos con Pablo Quinteros, 11 de 15 en cancha, 6 de 7 en tiro s de 2 puntos, 5 de 8 en triples, 9 de 9 en tiro libre, 4 rebotes, 4 asistencias, 36 puntos en 30 minutos, 15 segundos. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿vos? Bien, contento, contento、bueno. porque ganamos y bueno, está, el equipo está, está en alza. La verdad que sí, ¿no? Este, te, el otro día te lo marcaba ahí, este, que después de que viniste a uno contra、sí. uno en televisión empezaron a ganar. Es verdad, es verdad.、Eh. Tiene que ser cabal allá. Sí, eh, sí. Eh, no, pero ya se, ya se presentía, ¿no? De que,、eh, había un presentimiento de que el equipo en algún momento cercano, cercano ahí, jugando en s e d í a jugábamos contra Ferro, estuvimos ahí a punto de ganarlo.、Eh, pero se, se olfateaba, ¿no? Que el equipo iba a hacer un clic, que í b a m o s Íbamos a terminar c o r t a n d o e s a racha cuanto antes y, y, a, y que a partir de ahí el equipo se iba a potenciar más. Y bueno, hoy estamos, estamos mucho mejor, no, no, eso no significa nada todavía. Tenemos que seguir, seguir trabajando porque sabemos que este equipo puede dar más todavía. No, está bien. Este, lo que pasa que、eh, es, es. A ver. Es raro, porque a veces es difícil encontrar o la palabra o el motivo o, o, o, o la explicación, ¿no? Porque vos decís, termina el 2015, regata segundo, este, estuvo ahí a un partido de entrar al Super 4,、eh, arranca el 2016, p l a n t e l completo con Leiva, con Quinteros,、eh, nueve derrotas en fila, se queda en la séptima colocación. Octavo, ahí fluctuando, gana tres partidos y hoy está a, a, a nada de alcanzar a, al, al cuarto, que es San Martín, porque ya están en la quinta colocación. O sea,、eh, es como medio loco, ¿no? El tema de, de, de pasar de un lugar al otro y de, y de pasar de una cantidad de partidos perdidos a una cantidad de partidos ganados, ¿no? Sí, sí, como bien decís,、eh, nosotros también en su momento le buscábamos una explicación y, y no se la encontrábamos, ¿no? Porque. Era algo increíble que cuando volvimos al receso el equipo estaba completo. Bueno, se sumó, nos sumamos Martín y yo, quedamos lo s que n o estábamos jugando. Y se suponía ¿no? que el equipo a partir de ahí tenía que dar un, un paso más, un plus tenía, tendría, ¿no? Claro. Y, y fue todo lo contrario. Porque、eh, el cintotipo s、no, vienen a sumar y van a sumar un montón. Y resulta que el equipo empieza a perder. Claro, exacto.、Eh, todo lo contrario, ¿no? Lo que se. En teoría tendría que haberse presentado. Pero bueno, son, son cosas que pasan, que están dentro, dentro de las reglas de, de este deporte.、Eh, son momentos que hay que, que saber、eh, pasarlos, ¿no?、Eh, y como bien decía, por suerte y por fortuna, estamos, la, liga, la zona nuestra está muy pareja, estamos todos ahí. Nosotros, más allá de, de las nueve derrotas consecutivas, si bien pasamos del segundo al octavo, pero ahora ya estamos, estamos quinto,、eh, Libertad. Eh, eh, San Martín,、eh, el mismo Kim, ya estamos ahí todos, todos muy, muy, muy parejos, no muy cerca, salvo a excepción de Olímpico, que b、bueno, u es n o que e el que realmente ha mostrado、eh, más regularidad, una, quizá.、Eh, exactamente, más regularidad durante, a, al día de hoy, pero todos estamos ahí, así que bueno, por suerte nosotros estamos mejorando,、eh, somos conscientes de que cuanto más partidos ganemos, obviamente vamos a quedar mejor. Mejor posicionado, y eso es lo que, lo que estamos buscando.、Eh, ...viste Cuando un equipo pierde, y sobre todo tiene jugadores importantes, y, y la dirigencia ha hecho un esfuerzo importante para, para poder contratar a figuras, empiezan todo tipo de rumores.、Eh, ¿Y ustedes cómo, cómo se mantuvieron en ese momento donde tiembla un poco lo, lo que es la estructura del equipo este, y encontrar por ahí esa tranquilidad, esa paz? O, o esa forma de, de, de capear el temporal, independientemente de la experiencia que tengan, para, para poder este, que eso no los afecte como grupo, ¿no? Bueno, yo creo que mucho tuvo que ver、eh, primero la dirigencia, que en todo momento estuvo apoyándonos,、eh, nos transmitía tranquilidad.、Eh, segundo, tuvo mucho que ver el cuerpo técnico también, Nico, en e l sentido de que él confiaba mucho en nosotros, él estaba en, en ese aspecto estaba tranquilo porque. Eh, sabía con los jugadores que, que sabe con los jugadores que cuenta o los n j g a d o r s que u e c y sabía que, que, que bueno, que, que todos estábamos、eh, preocupados, que todos queríamos salir de esa situación. Lo veía en los entrenamientos, él lo veía, él, él percibía como nuestras caras, c o m o entrenábamos.、Eh, obviamente todo eso nosotros nos, tra nos transmitía tranquilidad, ¿no? Sí. Este, más allá de, de todos los rumores, nosotros sabíamos que, que en ese momento teníamos que ser muy herméticos, que teníamos que. Que ser un núcleo entre nosotros y, y, y seguir de, de la misma manera que estábamos, que estábamos trabajando. Este, yo creo que esos fueron los factores de que, que nosotros no, no, no, no, nos permitía estar tranquilos y de esa manera poder salir de esta situación. ¿no? ¿Y entre ustedes bien? Entre nosotros, b á r b r o El grupo un grupo muy unido.、Eh, nos llevamos muy bien, tanto dentro como fuera de la cancha.、Eh, somos. Muchos jugadores grandes con experiencia que sabemos de qué va todo esto, o sea que en ese aspecto el grupo lo ha demostrado. n o Si el grupo estuviera mal hoy, en vez de tener nueve, en vez de haber tenido cuatro derrotas consecutivas, estaríamos en t r e consecutivas e c perdidas. O sea que eso da la clave que el grupo está muy, muy unido. ¿no? ¿Y, y ahora, ¿cómo se mira、eh, el, el campeonato? ¿Cómo se mira el torneo? Una vez que. ¿Volvieron a hacer regatas? ¿Volvieron a meter 90 puntos? ¿Volvieron a confiar en ustedes? ¿Ganaron de visitante? ¿Cómo, cómo se vive eso? No, nosotros no miramos para nada. Somos conscientes y lo, lo hemos hablado de que no tenemos que, que pensar de que, de que hoy estamos para ser campeones,、eh, de, que, de que hoy somos un gran equipo, porque la verdad que, si bien lo somos, pero no lo venimos demostrando, ¿no? Y, y somos conscientes de que tenemos que ir partido a partido.、Eh, Hoy en día, obviamente, el ánimo y la confianza es otra,、eh, pero falta mucho todavía, mucho, hay mucho camino por recorrer y nosotros tenemos que, que seguir mejorando. O sea que nuestra meta principal es, no, somos nosotros mismos,、eh, en, en entrenamiento y partido a partido,、eh, mejorar y, y encontrar esa dinámica de juego que, que tuvimos al principio. Estamos hablando con Pablo Quinteros, el, la escolta de Regatta, campeón de la Liga Nacional de Básquetbol. Eh, ex jugador de la selección argentina, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de, de Beijing en el 2008. Ayer figura de la cancha en una muy buena victoria de, de regata frente a Boca. Un Boca que se está rearmando con la llegada del p i t u Rivero, pero que no deja de ser un rival este, complicado, que, que, que, siempre, que no se entrega, que lucha mucho y que, que sabe a lo que juega, ¿no, Pablo? Sin duda, si no, nosotros n o sabíamos muy bien anoche lo que nos enfrentábamos. Más allá de la situación de Boca,、eh, es un gran equipo、eh, con, jugadores, eh, con jugadores que tienen mucho poder de gol, jugadores que no se entregan, que, que siempre quieren más. Y bueno, y anoche dieron batalla hasta el último, ¿no?、Eh, Pasa que en nos encontró a nosotros en un momento muy fino ofensivamente、eh, y, bueno,、eh, no pudieron hacer mucho para ganar. Pero Boca es un gran equipo,、eh, nos ha hecho a nosotros. Jugar en, en ataque, sobre todo a la perfección, o sea que bueno, sabíamos de que iba a ser un rival durísimo y que iba, iba a costar ganar. ¿no? ¿Qué o les, les aporta, Green? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo definirías como jugador? Bueno, es muy prematuro todavía、eh, hacer un balance sobre la llegada de, de nuestro nuevo extranjero.、Eh, anoche, la verdad, que los minutos jugó los jugó muy bien, hace poquito que está, hace tres o cuatro días. Eh, es un jugador que seguramente nos va a aportar mucho en defensa, es un jugador atlético, ágil,、eh, que tiene tiro de afuera también,、eh, que, que bueno, se ve, se ve que entiende del juego y, y b、bueno, u eso n o e es lo que estamos buscando, ¿no? que, que nos dé pierna, energía,、eh, defensa y, y bueno, y, y que también pueda, pueda defender en el poste bajo. Hablamos de Green, el nuevo extranjero que este, vino en lugar de, de Gary Flower. Y Pablo nos está contando acerca de las características de, de este jugador. Si bien es cierto, como dijo él, que es todavía prematuro porque hace muy poquito que llegó y se debe estar este, aclimatando a todo. ¿no? Porque imagino que para un extranjero este, de, debe ser complicado ¿no? llegar y, y, y ponerse a tono de lo que es la competencia. Porque muchos ni siquiera deben saber o, no, o deben tener pocas referencias de, de a qué lugar van o cómo es en sí la, la competencia una vez que la viven de adentro, ¿no? Sin duda, sin duda. Y más si es la primera vez que, que viene a. Claro, país, hablo de eso, ¿no? Aquel、eh, que viene por primera está, vez a la Argentina. Sí, que viene a la Argentina, que, que no conoce la liga,、eh, que obviamente tiene que, que, que atravesar un proceso de adaptación muy, muy grande, ¿no? El idioma. Eh, la costumbre hay un montón de, de factores que, que obviamente lleva su tiempo poder adaptarse en, acá en este caso el calor、eh, pero bueno es, una, es un jugador que, que se nota de que tiene muchas ganas de, de aclimatarse lo más rápido posible de integrarse、sí. que tiene ganas de, de jugar y bueno y eso eso es muy importante no porque、eh, eso le transmite al grupo tranquilidad y Contagia también, ¿no? Para que nosotros, eh, todos, eh, ayer hizo mucho、pongamos. calor, ¿no? Está haciendo mucho calor, sí, sí, sí. Bueno, pero es una constante de todos los de, de, de años acá, estamos en el norte,、eh, aunque este año parece que la temperatura <risa>、eh, ha aumentado muchísimo,、eh, pero son, bueno, es así, hay que adaptarse y poder、eh, estar tranquilo en, en este en este ambiente, ¿no? Sí, lo que hay que tener mucho cuidado, este, y, y esto seguramente los jugadores、ah. lo tienen. Es en, lo, en los resbalones, ¿no? por el piso húmedo,、eh, lo, lo que le pasó a, a Denny Horner el, el otro día en el partido de obras este, contra Atenas de Córdoba. Anoche hubo un par de resbalones importantes. Este, las canchas van a tener que estar.、Eh, por ahí esto no es una, no es una medida de, que sirva como para paliar el calor, pero me parece que tienen que estar bastante más preparados que en otros años. Eh, por el tema de poder secar rápidamente el piso, ¿no? porque la verdad que se nota mucho y, y los jugadores con, con el contacto, las gotas que caen en el piso, los empujones, los agarrones, tienden a, tienden a, a patinar mucho. Sin duda, sin duda que, que en esta época del año se hace muy, muy difícil ¿no? poder, poder jugar,、eh, sea por la transpiración, la humedad. O sea, La, la, la humedad,、eh, inclusive hasta con, con la pelota también, es muy, muy complicado, ¿no? Porque la pelota se moja constantemente y. Sí, y rebala. Veces... Sí, es impresionante lo que rebala la pelota. Poder, poder efectuar lanzamientos、eh, como uno quiere, ¿no? Sí. Yo creo que son es, es,、eh, es algo muy riesgoso, ¿no? Pues, si bien、eh, por ahí afuera hace una temperatura, dentro de la cancha hace completamente otra, la sensación térmica es, es, es distinta, el calor es sofocante. Y obviamente, nosotros、eh, jugando a un ritmo netamente alto,、eh, bueno, a veces se corre mucho, mucho riesgo, ¿no? Yo creo que es algo que la, que, la, que la ABC va a tener que tener en cuenta y buscar la vuelta porque no, no podemos llegar a un momento de que pase algo, algo malo para, para empezar a, a producir cambios. No, seguramente, que, seguramente que, habrá que este tiene que ser el último torneo sin aire acondicionado. Este, a partir de la temporada que viene, arrancar la mayor cantidad de equipos posible con、eh, aire acondicionado en el estadio, porque no, hoy ya no es un lujo, sino que, que es una necesidad. i n c l u s i v en e lugares que hasta donde hace algunos años por ahí no se necesitaban,、eh, hoy ha cambiado tanto las condiciones climáticas, no solamente de la Argentina, del mundo, que, bueno, nada, este, se siente mucho en esta época del año, ¿no? Sin duda, sin duda que, que bueno, que. Esto tiene que cambiar, si no son los aires, buscarle la vuelta para que en esta fecha bueno, se, juega, se juegue la menor cantidad de partidos posible.、Eh, pero bueno, tenemos que buscarle la vuelta porque no, hay que evitar lesiones, hay que evitar un montón de cosas que puedan, que puedan pasar por, por este calor, ¿no? que, que obviamente que nadie tiene la culpa, pero, pero es así: el cambio climático es... está c a d a v e z m á s No se sí, trata、está. de echarle la culpa a nadie, se trata de buscar una solución y de está, plantear está, una, sí, sí, un, una problemática. La problemática está, duda, mirá, Yo siempre、duda. digo lo mismo. Cuando en las canchas que hay aire acondicionado o en las canchas que hay lugares más cómodos, <coughs> donde los dirigentes se puedan, los dirigentes, los periodistas, no aquellos que están jugando, ni el público que por ahí paga una entrada, terminan todos en, en una zona donde hay aire acondicionado. Sí. Dentro de una cancha, si hay una cancha que tiene un vivo, o tiene un bar o que tiene un restaurante que, y tiene aire acondicionado, terminan todos viendo partido ahí. Entonces, Exacto. Por, ¿Y por qué? Porque es lógico. O sea, esto no es echarle la culpa a nadie. Esto es、eh, una situación que la vivimos todos, todo el tiempo. Este, y, y la verdad que se trata, se trata de eso.、Eh, negro, bueno, felicitaciones por la actuación de anoche, que fue realmente muy buena.、Eh, bueno, muchas gracias. Y la individual、claro. y la colectiva, ¿no? porque hacía rato que tampoco se prestaban tanto la pelota. Bueno, ya en los últimos partidos viene sucediendo, donde muchos jugadores terminan con varias asistencias y, y terminan con un alto goleo. Y bueno, ojalá que sigan por este camino, porque es bueno para la liga que aquellos equipos que han invertido, que han contratado jugadores importantes, que han. Este, sumado un, un, un equipo como para poder pelear arriba, este, terminen ahí donde. Bueno, en general la liga te acomoda, ¿viste? Que te va poniendo donde tenés que estar. Así que no sería nada extraño encontrar a regatas este, cerquita,、eh, cuando termine la serie irregular, se quita de los punteros. Bueno, gracias Fabián, la verdad que sí, e esperemos nosotros seguir por, esta, por este camino. Anoche la verdad que hicimos un gran partido ofensivamente, el partido anterior defensivo, y tenemos que tratar de. De ser más,、eh, bueno, de tratar de, de en los partidos ser más, más con, constantes, ¿no? de, de poder jugar bien en ataque y en defensa. Eh, seguramente, eh, yo le he dicho ¿no? que, que cuando termine la fase regular, obviamente, vamos, obviamente、eh, tengo, tengo confianza de que vamos a estar en, en una mejor posición, así que bueno, vamos a trabajar para eso. Está bien, Pablo Quintero, gracias, Pablo. Saludos para todos por allá. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a toda la audiencia. Pablo Quintero pasó en los micrófonos de uno contra uno. Hablamos con Javier Mastro Pierro. Hablamos con Pablo Quintero. Buena victoria de r e g a t a sobre Boca. Buena victoria de Bahía Basket frente a Libertad de Sunchales en la noche de ayer en el partido televisado. Hoy no habrá juegos de Liga Nacional A. Habrá dos partidos del Torneo Nacional de Ascenso. Metemos una pausa y luego desandaremos la información del Torneo Nacional de Ascenso. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino.